Pues muy bien, Brody. Eh, gracias por estar en sintonía. Soy su maestro. Muchos dirán ¿por qué el maestro? Ya lo saben. Y bueno, eh, eh, he batallado y poco a poco he calmado las aguas, ¿verdad? Así ¡Eh! como, como se calma el mar, he calmado las aguas turbias del mar. Como lo he hecho, obviamente con mucho, con mucha, eh, lo he hecho con mucha base en lo que digo. No miento, vengo a decirles lo que está pasando allá afuera con las mujeres y cómo ustedes deben de prevenir estar con una de ellas y todo este rollo. ¿Por qué he callado a la gente que estaba en contra de mí? Es cosa de tiempo, <coughs> cosa de, de seguir, de seguir. Primero llamaban aquí a mentarme la madre, ahorita llaman, ay maestro, lo amo, estoy en, en vidrios y que no sé qué. Es normal y así tenemos que tener paciencia en la vida, las cosas van poco a poco, Lo único que sí les digo, no hay que tener paciencia con las malas mujeres. Ahí sí hay que tomar decisiones quick, rápido, para poder salir adelante. O se arregla la relación o no se está en una relación así. No estoy en contra de maltratar a ninguna mujer. No estoy en contra de maltratar a ningún ser humano, ni a un perro, ni a nada que, que, que viva. Así que eh, la verdad es que ha funcionado. Millones de seguidores, millones de views, millones de radioescuchas Por algo ha de ser, piensen en eso Y digo yo, eh, la gente se, se enojaba o se sigue enojando algunos ¿Por qué? Porque obviamente no agarraban el rollo Yo los entiendo, los entiendo y poco a poquito así va la onda Pues bueno, vamos con unas llamadas El teléfono que tengo aquí Por si quieren ustedes que ustedes ocupan Que alguien los ponga en su lugar, mandilones Y malas mujeres, el teléfono es gratis, 1 triple ocho 874 veintiséis que casi pondrían, 1-800, ponme en mi lugar, yo que le debería de poner yo ese número ya, 1 veintiséis cincuenta y Vamos con Esteban, te escucho Esteban, este es el maestro Doggy. Maestro, maestro, antes de hablar con usted, déjenme le digo que me lavé los hijos con gasolina, maestro. ¡Bravo! Doggy. Doggy. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Muy bien A ver, el tiempo es corto, brody Así que vamos al punto ¿Qué pasó? Sí, maestro Mire, lo que pasa es que En octubre pasado Mi esposa me fue infiel De hecho, salí ahí con ustedes En Martes infieles Me fui infiel Pues yo lo pasé mal Hasta que, pues ya A base de terapia psicológica Pues ya lo superé y hace un mes y medio volví con ella, ya estaba viviendo con ella y con mis hijos <coughs> okay o sea te o sea, o sea te engañó y dijiste yo necesito ayuda porque quiero estar ahí y, y, y volviste con ella ya recuperado así es maestro okay. la cuestión aquí maestro es que hace desde hace dos semanas estoy platicando con otra persona este en el tiempo que yo estuve lejos de ella pues estuve buscando alguna otra relación Y no, pues sí, no me cayó nada. Y hace dos semanas que estoy platicando con una persona, pero pues siento que llegó pues muy tarde a mi vida. No. Sigo platicando con ella, de hecho ya nos vimos, ya nos dimos amor, ya nos fuimos al motel y pues fue todo maravilloso, maestro. Aquí la la pregunta que le hago es que si estoy haciendo mal, en que apenas volví con mi esposa hace un mes y medio, Y apenas antier, o pues ya me metí con otra persona. Muy bien, Brody. Así no sé, maestro. Tú sabes que estás mal, ¿Para qué, ¿para qué perder el tiempo en eso de que estás bien o estás mal? El punto aquí es, tú eres según mi alumno, ¿no? Así es, maestro. Bueno, me considero su alumno, pero sé que lo estoy fallando. Claro, exacto. O sea, ya con eso terminamos. Pero el punto aquí es, a ver, porque podemos aprender todos de todos, todos. hasta yo, todos aprendemos eh, y yo cuántas veces les he dicho Esteban, cuántas veces les he dicho yo brody, de que cuando terminen una relación porque están buscando otra relación rápido, qué les pasa qué tienen o sea es como si te, te echan a la cárcel por haber robado algo y ya estás buscando ya antes de que sales de la cárcel ya estás pensando a dónde vas a ir a robar o sea para regresar a donde mismo entonces mi pregunta aquí es Esteban ¿Al cuánto tiempo de haberte cuando tu mujer te engañó? ¿Al cuánto tiempo empezaste a salir con la otra? No maestro, con ella apenas llevo una semana y media saliendo. Uh -huh. O sea, pero estabas pero tú, estabas tú solo, yoco. estabas tú solo. Sí, estaba yo solo y pues no, no, no encontré a esta persona. Sí, por eso. Pero ¿por qué buscar a alguien más inmediatamente? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues ahí sí no sabría contestarle, maestro. Será miedo a la soledad. Exacto, le tienen miedo a la soledad Pero no es miedo a la soledad Ustedes le tienen miedo eh, no Son son personas que se valoren y, Ustedes creen que valen un cacahuate Y necesitan a alguien Ustedes creen que es como el que Las relaciones son como la droga ¿Verdad? Eh, la gente se mete droga Y aunque no quieren a veces Es que ¿por qué me meto droga? O alcohol O otras sustancias sustan Los adictos al juego Hay gente así si adicta a las relaciones No pueden estar sin tener una relación Mi pregunta es ¿Es al caso este El camino para estar felices? La respuesta es que no Porque cuando eliges a la carrera Alá y se va a la rápido Y eligen ya relaciones ustedes para, para meter el sentimiento Y ahí es donde se va todo al carajo Si dijera no pues nomás la vi una vez Y anduve con una chava Que vi otra vez allá Ahí todavía te la creo que esto me voy a distraer un poco Pero no, ya se, se agarran como si ya fuera su nueva novia. Ahora, vas a terapia, sí. pagaste. Yo creo que qué buena te, terapia te dieron que te dijeron puedes traer de a dos o qué. No, maestro, de hecho de hacer las terapias hace tres semanas. Muy bien. ¿Y cuánto, y ¿Cuánto te cobraron? 300 pesos cada sesión. Estoy en México. Fueron sí. como 8 o 10 sesiones. 8 o 10 sesiones. Muy bien. 3 y, mil pesos, sí. ¿y, ¿Y ahí no te dieron uh, armas como para que tú te dieras a valer y que no te dieron armas como diciendo no ocupas una relación? ¿No te, ¿No te hablaron de eso? sí. No, maestro, lo que pasa es que aunque la terapia la tomé yo, la tomé para que ella me hiciera caso, porque a pesar de que me fue infiel, pues yo la seguía buscando, uh -huh. yo andaba ahí de sumenso buscándola. Y en las terapias, por pues, la psicóloga me enseñó A valorarme, a respetarme. Y a raíz de eso. ¿Y qué te dijo? Voy No, me dijo que tenía que cambiar mi comportamiento. Si antes la buscaba, pues ya no. Si le mandara mensaje cada media hora, que cada dos horas le mandara. Y fue así como volví, porque ella me sintió perdido y pues ya ella cambió. De hecho, cuando volví ahí a la casa de ella, pues todo era fantástico, todo era en todos los ámbitos, en lo sexual, me trataba muy bien. Pero eso nada más le duró tres semanas, maestro. A ver, una... a ver, una profesional te dijo, no le mandes cada rato, mándale nada más cada dos horas. Algo así, maestro. Wow. O sea, porque... era, era, era como de menos... No, no, yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero es que, a ver, estás ante alguien que te engañó, estás ante alguien que que, que tú te hizo daño y le estás diciendo a la persona que la busque de cada dos horas No, Lo que ella hizo es que fue que me hizo minimizar que la buscara. Sí, Brody, pero eh, eh, a ver, a ver, yo soy el único que está pensando así. Cada dos horas se les hace minimizar esto. Bueno, es que dice que Porque le mandaba cada. Era... Media yo hora. sé, yo sé, yo sé esa parte. Pero cada dos horas es minimizar. Es como, oye, güey, te echabas una botella de tequila. Ahora échate nada más eh, una botella. Me echaba dos botellas de tequila. Ahora échate nada más una botella y media. A ver, hoy te regreso contigo. Espérame. El podcast más chido Para escuchar era mi y chocolata chocolate Para escuchar Es el hecho Para escuchar Para carcajear El podcast más chido Bueno, el garbanzo me dice que dije que yo no estaba en contra de Del maltrato al animal ni en contra del maltrato a las mujeres Por si eso dije, estoy en contra de eso Tal vez lo dije mal Pero sabiendo que en el garbanzo, no sé si de verdad dije eso <risa> Pero si así fue garbanzo, pues dice el del que sí, así que pues ya, ya saben de qué pata cogíamos todos modos, una, una disculpa. Oye eh, Esteban, entonces el punto aquí es de que regresaste con esta mujer que te engañó y que te sí. traiga como perro y la buena psicóloga te dijo que no la busques cada rato, nada más dos horas para que no se vea mucho. Okay, pero ya entiende okay. Va a ir minimizando la, la cosa es de que la mujer sí, pero... le gustó Que la buscaras y ya estás con ella La idea es alejarte del mal Te metiste al mal Ahora estás con otra mujer ¿Esa mujer cómo te trata, la amante? De maravilla, maestro De súper maravilla ¿Cuánto tiempo llevan hecho, juntos? Apenas dos semanas De hecho yo le... Cuando estaba platicando con ella Pues yo le solté la verdad, y dije, ¿sabes qué? Mi esposa me fue infiel, me divorcié y volví hace un mes. Y a ella no le importó nada. Me dijo, no, pues me parece bien, adelante. Ok. O sea, tienes una mujer dispuesta a ser la amante, tienes a tu esposa. ¿Tu esposa sabe que tienes amante? No, maestro, no sabe. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué regresaste con la esposa? ¿Tú la amas o nada más es...? ¿Es un capricho o la costumbre? ¿O estás obsesionado con ella? ¿Por qué? Pues antes de andar con esta nueva muchacha, con mi amante, pues yo me sentía que la necesitaba, me sentía que la amaba, me sentía que era lo mayor, la mejor cosa del mundo. Pero ahora que ya ando con esta otra muchacha que me trata mil veces mejor, pues ya no siento que la amo, ya siento que es por lo que me hizo, pues ya siento que es la peor, no basura, pero la peor cosa que me pudo pasar. Muy bien, Brody. Tienes eh, apenas, ¿qué? ¿Tres meses dijiste con la otra? Dos semanas. Dos semanas. Ok. Eh, sí. Si quieres, deja a tu esposa y vete con ella y espérate un rato más para que veas cómo va a estar el asunto. Estas mujeres que andan contigo así son las que van a terminar echándote en cara, pero seguramente andas con otra. ¿Por qué? Cuando yo te conocí, tú tenías a tu esposa y andabas conmigo. ¿Qué me dice a mí que tú no vas a andar con otra? Este tipo de relaciones es mejor que tú termines con tu esposa Y empezar una relación, si es que quieres empezar una relación, yo no aconsejo terminar una relación y luego, luego irte a la otra. Yo nada más te digo, lo que se viene y la otra, sigue con ella y sigue con tu esposa y tu esposa un día te va a agarrar, todo sale a la luz y ahí es donde se va a venir, ahora sí, eh, se te va a venir marabunta y todo el rollo. Lo que yo te aconsejo es de que si no quieres a tu esposa, no amas a tu esposa, no quieres estar con ella, hazlo bien y dice, decirle, ¿sabes qué? Se acabó. Aquí todo lo que yo digo van a decir, ah, qué fácil. Bueno, entonces no me hablen, no me pidan consejos. Es lo que, es lo correcto. Es, termina con ella. Y luego decirle a la otra, espérame un tiempo porque no me gustaría andar contigo ahorita y andar con mi esposa porque no me gusta engañar a nadie. ¿Pero qué crees? Qué Cuando maco. tú andes con ella y un día quieras hacer algo serio con esa mujer, te va a echar en cara eso. Son mujeres, brody. Son mujeres. Acuérdate que los perros atacan en la noche y te desconocen a veces y eso va a suceder. Te lo garantizo, te lo firmo aquí. Un día en un enojo que yo que es tarde o que cualquier cosa es, tú andabas con otra. No, no, yo me vas a decir a mí que andabas conmigo, güey, cuando yo cuando estabas casado que le engañaste. Entonces eso va a pasar. Pero son dos semanas. Ahorita le puedes mentar a su madre y se va a reír. Ahorita llevan dos semanas. Tú le puedes mentar a su madre y se va a reír. Te lo repito. Sí, maestro. Entonces, yo sé que su tiempo es muy valioso, maestro. Ya sé que en estos minutos me ha regalado 100 mil dólares en tiempo. Poquito se en conclusión, <risas> en, conclusión, en, conclusión, en conclusión, maestro, dejo a mi esposa y le doy, me doy un tiempo con mi amante. No entendiste. No que te de, que dejes a tu mujer si no la quieres, termina bien sí. por lo pronto. Pero primero dile a aquella que no la quieres ver porque tú estás terminando una relación. sí. Sí. Y, y termina la relación, date tiempo para ti y no mires a la otra, hasta después de tiempo decirle, oye, necesito un tiempo, que no lo vas a hacer, yo no sé para qué me preguntan, en cuanto digas ya que ve con mi vieja vas a ir a darle con toda aquella, pero eso es lo que yo te aconsejo para que si vas a empezar una relación sea más limpia, brody, si vas a empezar una relación sea más clean, que no tenga, ah, pero tú eng me engañabas, tú engañabas a tu mujer que no me engañes, a mí todo ese rollo. Decirle eso, no quiero hablar contigo Pero por qué ya no me quiere No, por esto y por esto y por esto Quiero hacer las cosas bien Si no quieres hacer las cosas bien eh, Y te lo digo porque yo sé que vas a terminar Con, él, con esa, la otra mujer Si dejas a tu esposa Pero sería lo mejor darte un tiempo Y de decir, ah caray Este Empezar algo bien Y eso sí. sería mi, mi, mi opinión mi, mi consejo Termina con las sí. dos para que me entiendas Y date un tiempo Y es más, no sé hasta si vayas a regresar de verdad Con esa mujer o con la, la esposa Acuérdate que andas ahorita en la calentura El enamoramiento sí, maestro. ¿Eh? Pues muchas gracias maestro Déjeme, trago la gasolina maestro dale, si dale, me muero no importa porque hable con no, no, no, y al otro Saludos a toda la gente que me llama de México ¿Se han visto? Llamadas sí. de México garbanzo Eh, pero si me hace increíble lo que dijo maravillosamente en dos semanas, no puede, o sea, es, maestro, ¿cómo va a ser? Es Eso que, no. Es que yo le digo, déjala, pero no la van, no, no me van a hacer Sí, tío. no, ya, y se vio, se vio, maestro. Pero bueno, para regreso que viene el chocolatazo. Oye, qué chocolatazo. Un señor de 70, 50, 50 años mayor que la muchachita. ¿Dónde estaba usted para salvar esa alma? Ya volvemos después del chocolatazo. Es el podcast que estás escuchando, el show de y chocolate, el podcast de El Chocachito, todas las tardes. Saludos al Diablito. ¿Dónde está el Diablito? Aquí estoy. Aquí estoy. Está comiendo. ¿Cómo estás, Diablito? Bien, maestro. Eh, usted, la verdad, Bien. tiene muchas cosas interesantes que decir. Muchas espero... o todas. Hoy. Eh, la mayoría y espero que los hombres que están allá afuera escuchándolo lo tomen a pecho y los que están aquí adentro también espero ah, yo lo tomen a pecho qué eh, quiere decir con eso gran líder es palabras de señora ah, okay. <risa> señora chaparra pelochino <risa> ¿por qué diablito por qué lo digo porque usted a veces me asombra maestro a veces usted es un, un gran un gran filósofo yo es no sé por qué un no buen tiene tipo, yo no entiendo tío. por qué no tiene un libro en el best sellers todavía La verdad. Será porque no ha salido, pero un día va a salir Brody. Muy bien diablito, gracias por este tu el adulación, piropo. Gracias, el piropo. Gracias, gracias. Eh, gracias. Y eh, eso que me está dando ¿qué? que ya te bueno ya cierra el micrófono. Ya es mucho <risas> para ese segmento. dólares, gracias. A maestro. ver, oye, vamos a tomar llamadas. Eh, recuerden mis redes sociales arroba el maestro dólares, Doggy. Gracias. Si por primera vez escuchan este segmento. Tengo mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Y luego, terminando, siempre grabamos algo que se llama tiempo extra, pero no sale al aire, sale en el canal de YouTube, que es el maestro Doggy. Ahí busquen mi canal de YouTube, van a verlo, nuevecito, no hay muchos videos, hay muchos canales piratas. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué se ganan? Ni dinero les dan. ¿Por qué? Lo que pasa, maestro, es que como ven algo tan perro, Pues dicen, pues de aquí. No, he visto que se roban otros programas también, digan. No ah, también mismo. Cualquier ah. ching. Ok, vamos con María. Eh, vamos con María. María, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo adelante. Hola, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? este Es la primera vez que hablo con usted. Lo escucho todos los días o salí de mi trabajo. Y este en, un, en una ocasión yo escuché un comentario, bueno, un, un segmento de usted donde habló de una mujer un hombre donde este donde ella, él no, no puede estar ya con ella porque ah, supuestamente no tiene que darle, ya ella ya no quiere estar con él. ¿Y por qué se detiene un hombre a estar con una mujer? Y le faltó a usted algo muy importante mencionar y que a mí me llamó la atención, pero también me, me pasó a mí. Era por los hijos. Por los hijos es que la mujer se detiene a estar con un hombre Pero en mi opinión, este, no creo que sea ese, pero a mí me gustaría que me ayudara a salir de una duda. Yo conocí a un hombre. Este hombre me dijo a mí que yo le gustaba y él a mí me gustó, lo conocí. Pero resulta de que él no me había dicho que era casado hasta después que ya me conoció. ¿Cuánto, um, cuánto tiempo duraron hablando? Hablamos, um, bueno, tres días eh, nos conocimos en el Facebook. Y a esos tres días, al tercer día, lo conocí cerca de mi casa y nada más nos saludamos de mano y todo, y fue todo. Ya después seguimos platicando y platicando, y ya me fue platicando él que él este tenía una esposa y que ya esa esposa no le daba nada, no, no pagaba renta, no pagaba nada, ni tampoco tenía relaciones con él. que ella trabajaba llegaba hasta la una o dos de la mañana de su trabajo y que él esperaba, él le daba todo, todo. Él la buscaba, iba por ella a su trabajo y la esperaba hasta que saliera y ya cuando llegaban, ella se a dormir y lo dejaba ahí solo. Cuando él, él, él lo esperaba, ahí él esperaba a ella cuando llegara de su trabajo en el sillón viendo tele, y cuando ella llegaba, pagaba la televisión y se iba, y ahí lo dejaba. So, a mí me dio tristeza de esa manera, porque yo dije, caray, pues es que es, es su esposo. Yo no tengo esposo, pero tampoco, pues no me sentí yo con la libertad de decirle, pues vas a andar conmigo, ¿no?, porque tiene o, su familia. Pero en ese en ese momento yo también hubiera querido que a mí me ayudaran de esta manera porque yo le ofrecí, le dije, "¿Por qué no le das celos a ella? A lo mejor todavía te quiere. So, sea, mira, llévale un ramo de flores, dile cosas bonitas, hale todo lo que se le hace a una mujer, todo, todo." Pero me dijo que no, que porque él ya no la ella ya no la aceptaba a él. En ese caso yo no me puedo meter en esa relación por la razón de que él todavía está con ella y me dijo que le da miedo salirse de esa casa. Ahí pues yo tampoco ya no puedo estar no puedo salir con él porque en realidad este no me interesa una una relación de esas. Y yo quise hablar con usted por lo mismo dije, él me va a ayudar porque yo este yo también pues yo también como dicen, estábamos faltos de cariño y de tener una relación, pero no una relación tóxica, una relación con familia, no una relación este en la cual esté él en su casa, ¿me entiende? Entonces, yo me gustaría que me dijera usted con esas palabras que usted tiene, bonitas, sabias, inteligentes, el, el, el, este, ¿qué debo de hacer yo? Yo, yo, yo? yo nomás te puedo decir una cosa antes de esto, es de que tú, tú sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer, y, y obviamente ya lo estás haciendo, y obviamente no, no vas a entrar a esa relación. Mi, no. Mi pregunta es, ¿tú has vivido con ellos ahí en la casa? No, ¿Has no estado, yo no, la, no los conozco. ¿Has estado ahí? No. ¿Y quién te garantiza que es verdad lo que te está diciendo? Pues ese es el problema. Punto, que se yo... acabó, se acabó. Sí. ¿Ya? No hay más. ¿Sí? Y, y les voy a decir algo. Las mujeres nos acusan a los hombres de ser unos hijos de no sé cuántas, unos perros, unos que andan atrás de las viejas, que no sé ¿Sí? qué. Pero ¿sabes qué? Sí. El hombre es como es gracias a ustedes. Porque ustedes claro. están disponibles, primero, para creerle todo a los hombres. Uh -huh. O la mayoría, ¿verdad? Y luego, andan con que son unos esto y lo otros si Y el hombre te está diciendo que tiene esposa Y que no se va a salir de ahí Que tiene miedo dejarla ¿Qué, uh -huh. crees, ¿qué crees que quiere? Darte a ti tu, pues tú llegue, pasarla bien Y después decir, ¿sabes qué? No la voy a dejar siempre Sí Punto Y ojo, yo soy hombre, van a decir oh, y cállate, no estés hablando de eso no Que estás a favor de los hombres, que no sé qué Ella me está llamando y yo te estoy diciendo la verdad. Sí. Ahora, ¿qué, Brody? Tiene una esposa y a los tres días va y conoce a otra mujer ahí al parque, no sé dónde. Tú también. Ajá. ¿Cómo te atreves a ir a conocer un Brody en tres días? Que conociste en Facebook. Sí. ¿Cómo? Cuidado. A la pasada, a la pas él vive cerca de donde yo vivo. Y dijo, yo soy el al lado. Él dijo, yo también. Entonces, a ver, nos miramos. a ver, María. Ajá. ¿Tú sabías que él vivía cerca donde tú vivías? No. Exacto, él te dijo. ¿Ves? Sí. Bar... Déjeme le aplaudo, maestro. Bravo. Si sí. bar... sí. ¿Sí lo ven, eh, eh, rapidito, eh, eh, eh, maestro. Es que, es que yo no sé si yo estoy demasiado avanzado o la mayoría de ustedes no sobrepiensan cosas. A ver, ¿dónde vives? Yo vivo aquí en la, en, en San, por decir un hombre, aquí en San Martín, California. Ah, ok. ¿En qué? ¿Por dónde? Aquí cerca del mall. Ah, no, por del mall. Yo vivo ahí cerca del mall. No, sí, a ver qué día nos vemos, por cuál calle, tal calle. Y ahí van. Qué coincidencia. O El vecino nos tenía preparados esto ya. O sea, brodis, y para los dos, hombres y mujeres, cuidado. Yo siempre les he dicho, si conocen a alguien en internet, en cuanto puedan, conózcalo en persona. Pero hay que sacarles también más información, o voy a ir con mi prima, voy a ir con mi primo, o voy con mis amigas, tú con tus... O sea... Hay que saber también. Imagínate, no, pues ya tengo una semana conociéndolo, voy a ir al parque. No, cuidado. Ahora otra cosa. Ya sabes qué hacer, María. Eh, tú lo que tienes que hacer es evadir una relación eh, con, con este brody. Dile ya que, ya que estés listo, yo creo, pues le damos. Ahora, yo imagino, digo, es normal. Yo creo ya tuvieron algo que ver. Eh, si estás hablando conmigo es porque igual te gusta, obvio. Eh, uh -huh. cu ¿cuándo fue la primera vez que estuvieron que tuvieron estuvieron por primera vez íntimamente? Ah, no, no, no han tenido ninguna relación. Ah, bueno. Verdad. Pues bueno, ahí está. Entonces, uh -huh. entonces ahí está. Entonces, todo lo que él diga puede ser que sea verdad, pero yo dudaría mucho, ¿por qué? Porque está de por medio tu salud mental, tus sentimientos, uh -huh. tus sentimientos, tus ilusiones en un uh -huh. hombre que tal vez lo único que quiere darte tú llegue o sería mejor. Yo les digo a los hombres, güey, yeah. si tú estás casado y te gusta una mujer, pregúntale, dile, oye, estoy casado, no quiero nada serio contigo, me gustaría tener algo. Yeah. Y si ella dice, va, me gustaría tener algo, eh, tal vez sexo algo, una vez y ya váyanse porque las mujeres se enamoran, especialmente si hacen buen trabajo. ¿Después de cuántas veces, madre? Si este brother le hace un buen jale a María, María Rato dice, aunque yeah. tenga esposa no le hace. Sí. ¿Hay sí. o no, eso? María. Sí, yo pienso que sí. pues claro. sí, Yo estoy sola, pero este, de todas maneras, sí, si no me gustaría estar en medio de esta situación. Sí, yo, yo sé que no, pero una vez relación. que él te, una vez que él te toque, te dé tus besitos, te diga cosas bonitas, te haga aquello muy bien, vas a decir, pues, <risa> con que me toque una vez en <risa> cuando no le hace. Pues sí, a lo mejor sí, pero pues me he mantenido muchos años sola y. ¿Cuántos años tienes en mucho? que? ¿Cuántos años tienes sin haber estado con alguien? sin estar con nadie, tengo aproximadamente como unos 14 años eres virgen otra vez, eres virgen <risa> regresamos sí, señores nada más de un rato a otro también me la pienso Sí piénsatela bien María y, y la verdad, y piénsensela bien yo, yo, yo no sé por qué, a ver, se la piensan para comprar un celular, se la piensan para comprar un carro, se la piensan pa, pero a la hora de agarrar pareja el que cae vámonos, ya suma, vámonos <risa> Ahí no la piensa. No, no, no. Perdón, Diablito, me hacías no, no. sí, una pregunta. Sí, maestro, ¿cuánto es este usted acaba de mencionar de que se enamora una, una, una, una dama con uno? ¿Qué tan rápido? Qué? Hay unos que en la primera vez que les des que tenga sexo, eh, no es enamor, enamor es amor, es enamoramiento. Y si les das dos, eh, unas a las dos, otras a las tres, hay otras más. Eh, uno... Ahí le puede tantear hay unas que él puedes dar, pero hablo para tres los, cuatro veces. Para ¿sí? los hombres casados hablo por ellos. Este, ¿cuánto es el límite? Porque ninguna uno, no deberíamos de hacerlo y ni debería de hacerlo el que esté casado. Wow. Punto. Pero digo en caso de que lo claro, hagan, en caso. porque yo no estoy aquí promoviendo eso. Claro. En caso de que lo hagan aguas, porque ya lo dijo María ella misma como mujer dice sí puede ser que me guste y al rato qué vas wow. a hacer. quiero más, y le tocas hasta la puerta, ya sabes dónde vive, ¿no? no. Y va a salir la señora. No no, no, no, no. Hola, señora, le vas a decir, cuando salga, cuidado con la puerta, no la voy a tumbar los cuernos. Perfecto, ¿Quién sí. eres tú? Así Soy es. María. ¿Qué uh -huh. María? Exacto. Oh. Ya, y sí es. porque cree que este yo, desde cuándo quería hablarle para decirle esto? Y quería esto, que me dijera, aunque yo ya lo sabía, pero yo, yo lo quería escuchar de usted, aunque... Yo no tengo personas con quien no platicar para poder preguntar o poder uh, recibir un consejo y me gustó la forma en que usted habla. A veces me enoja cuando, me molesta cuando habla de una mujer y quisiera contestarle en este momento, pero digo, ¿sabes qué? Analizando las cosas es verdad. Tiene razón el doggy. Gracias, cuídate mucho María. Hasta la próxima. ¡Bravo! ¡Bravo! Es el podcast que estás escuchando, uh -huh. el Show y chocolate, el podcast de El todas las tardes. Uh -huh. Es martes 13 de abril. Martes 13 de abril. Entonces me vino algo a la mente. ¿Qué es lo que le vino a su mente? Maravillosa, maestro, que tiene brillante. La mamada de martes 13. Va a pasar algo malo. Un gato pasó por abajo de la escalera. Ay, este, eh, no sé. déjense El horóscopo dice, el horóscopo de, que digan mis huevos. Ustedes ah, tienen ah, el destino ah. en sus manos. Dejen de pensar en esas cosas. Yo, yo si veo una escalera no le voy a pasar abajo. De, Ay, ¿Por qué? De, no mames. De la suerte ahí? O un gato. Es que eh, por algo lo dicen. No es como de para qué investigar. Oye, si de verdad fuera así, si de verdad fuera así. Y yo tuviera un equipo de fútbol, pusieron los vestidores del equipo visitante, escaleras así, y el túnel y escaleras así. Órale, pásenle por aquí. Y ya, ganan el partido. Buena idea. Ven cómo son bien pendejos. Oiga, maestro, pero entonces también son bien pendejos muchos jugadores, porque veo que sacan amuletos, hasta los grandes estrellas, no pelés, no se Son supersticiosos. Supersticiosos. La misma, mamá, la misma Bueno. Ya nomás te digo. Eh, dice, no permitiré que mi existe tanto viejo sabroso Ah no, eso sí, ya lo había dicho ayer Mister, ¿tienes algunas alumnas solteras educadas por ti que ya están listas para una relación? A ver, pero esto no pone el signo de pregunta, quiero pensar que es afirmación Mister, ¿tienes, ¿tienes algunas alumnas solteras educadas por ti que ya están listas para una relación? Me imagino que fue pregunta Mi respuesta es Sí, debe de haber. Probablemente hay muchas mujeres que han captado cuál es mi mensaje de este segmentillo. Y re, re, eventualmente habrá una que otra que ya están eh, ed, educadas, solteras, sin hijos, para decir el... Do... No, por cierto, me han llamado. Hay mujeres que han dicho, yo la andaba cagando, yo la andaba, ¿no? andaba Y eh, me he reformado, maestro. Me he reformado. Es lo que le iba a decir. Sí, que hay. La mayoría de estas mujeres reformadas tienen pareja. O sea, porque la mayoría que le dan a. No necesariamente, usted. no necesariamente. Al contrario. ¿Digo, escuchado? Digo, unas ya dejaron a su güey porque no era el tiempo. Ah, como, imbécil. Sí, bueno, la, claro. si eres un imbécil, garbanzo, como siempre, dejando tu huella, porque donde <risa> la deja la huella el garbanzo, no la borra el diablito. No, es que maestro, hay hay muchas señoras maduras que vienen a decirle que usted, usted es el chido, pero ya. Sí, también hay ser, unas señoras ya, que ya no, no les mames. que Ese es buen punto. Hay unas señoras que llegan aquí diciendo, ah, yo estoy de acuerdo contigo, pero también las señoras, ya, pues, ¿pa' dónde le dan? O sea, hay una edad donde ya repartieron, entonces ya dicen, ah, yo soy así como tú dices, pues sí, no sabemos cuándo están en su apogeo, porque otra vez, refiriéndome a María Félix, dice, la belleza te hace culera. Ella lo dijo, yo no, y ustedes adoran a Doña Pelos. Ok. Dice, mister, ¿tienes algunas alumnas que solteras educadas por ti que ya estén listas para una relación? Sí las hay Es lo que te puedo decir Ahora, que tengas sus números de teléfono, no Que yo sea un güey cupido, tampoco A mí nunca me van a ver con Ey, ven, ven, mira, fulano, mire, que, que, que, que, ni madres Yo no soy esa pinche gente que anda ahí conectando raza con otra Pero hay hasta shows de radio que hacen eso Hay shows de radio que hacen eso, hay canal, bueno, no creo mucho yo en eso, Programas de tele, es todo fake. Pero les voy a decir una cosa. Me ha tocado que si sí he llevado unas amigas a alguna fiesta. Eh, güey, ¿tienes amigas? Lo que sea. Y yo, pues sí, tengo. No, no está de más de decirles, ¿quieren ir a una fiesta? Se pues va a poner bueno, ¿no? Y llegan y después dicen, oye, güey, ¿tú crees que. que. pues acá, ¿no? Preséntame. Ah, eh, eh, Lucy. Janet, Brenda, mira, te las presento. Y luego ya después, hey, güey, ¿qué? Estoy platicando con la Brenda, güey. Quiero llevármela. ¿A mí qué putas me dices? Si Ya te las traje, ya se las presenté. ¿Por qué, güey? Mis alumnos no pueden andar con esas mamadas. Güey, dile, güey. A ver, yo entiendo que ya por lo menos que alguien te la presente ya es mucho. Ya ahí entra tu... ¿No? ¿Qué quieren? Que vaya, que la tengan de perrito y también le dé para llenárselas, para ayudarme a, a darles también. No. Ah, ¿dónde está esa hambria, ¿Qué, bro? Oiga, maestro, ¿pero no se le hace que alguien que pregunta esto es una pendejada 100%? ¿Cuál? ¿Lo que le que es, ¿Tendrá unas muchachas que están capacitadas ya? Que te, te... No se me, no se me hace pendejada. ¿Y qué le digo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en otras palabras, es que si hay un cuarto de 20 muchachas que... vamos a decir, graduadas de su clase. Eso no le garantiza nada, si es un imbécil. Claro. O sea... Garbanzo, no es? estás entendiendo no, no, no, no, no, pero lo es que, que te le... estoy diciendo de que así Por... yo tenga mujeres. Yo, yo no les voy a garantizar sí. que van a andar con ellos. Eso aparte lo entiendo bien, pero a ah. un güey que se dedica a preguntar esto, en realidad saben que no tienen chingado juego, o sea, no hay game. ¿Para qué preguntas a esas mamadas? Muy bien, se eno... para que se enoje el puñetas este, ¿Qué? algo estuvo mal. Maestro, gracias a sus consejos también me ha ayudado a no ser una mala mujer. Mira, ahí está back to back. Ella se llama, ah no no puedo decir cómo se llama. Pero bueno, maestro gracias a sus también me ha ayudado a, ser, a no ser una mala mujer. Quien esté diciendo que ese segmento es contra la mujer, que ese se, es simplemente está orinando fuera de la olla, Este segmento está bien cuadradito. Aquí no hay no hay falla. Es para el hombre. Y la mujer inteligente que capta se pone al, al tiro y dice, güey, yo sé que no es para mí el segmento, pero estoy aprendiendo indirectamente. Así que ella lo dice, gracias por sus consejos. Porque yo aquí digo, ese es el tipo de mujer que te conviene. es el equipo de, de mujer que te conviene para una relación seria. ¿Saben qué tipo de mujer les conviene a ustedes para coger? ¿Las, Las viejas que les gusta coger, <risa> que andan ahí fáciles. Ah, ah, sí. No hay ningún problema. No hay ning... Y si quieres pagarles también, pero para eso son. El pedo es que ustedes quieran agarrar a una vieja para su esposa cuando le suena el tacón en el tubo. ¿No? Como dijo aquel güey, yo sí, yo sí, yo sí cumplí, saqué a mi vieja del strip club. Yo sí cumplí, güeyes, ¿no? Como ustedes que te voy a sacar de aquí, yo sí la saqué. El pedo fue que tuvo dos hijas y una se llamaba Stacy y la otra Cristal. El pedo dice cuando por ellas a la escuela. Salía Stacy, Cristal. O sea, él anunciaba, ¿no? Ya vino su... Y se apellidaban a la pista. No, mames Sí, Stacy, Cristal, a la pista. Se apellidaban. ¿Es en serio? Wow. No, me, no me quieren creer, ¿eh? se, se, A la pista. Así Stacy, de Cristal, a la pista. Es una mamada, no Es una mamada. La Hasta mañana Qué <risa> A partir de este momento Con Erasmo 100% Con las risas del garbanzo En esta tarde me relajo y me divierto Y una nacadas nunca se le escapa nada Lo que diga según ella es lo mejor Y no le contradiga nada Quince dedos, señores las mujeres enojadas Le tiran las malas viejas mantenidas manilones dicen que no sirven para nada Y ahora sí a escuchar se ha dicho coneras no bien macizo a escuchar tengo buen gusto nunca me perdo del show ni un cachito. La verdad este show me encanta al rato les pongo casa y para mi buena suerte cada tarde de risa casi me matan. Con el dog y bien sumisos que los hombres sean libres que las viejas no marquen el celular y no dejen de escuchar este show que es increíble.